siempre ha dado nuestra gran tierra argentina, nobles derechos honrados, que quedaron bien plantados frente a la ley de femenina, cuando te daban la mano para siempre eran amigos, aunque vengan degollando, y uno de aquellos paisanos era Eliseo Castillo.